intentar resumirlo o explicarlo en palabras sencillas, porque al fin y al cabo el, el, la fuente se refiere a lo que la gente, mucha gente conoce como Dios y son prácticamente expresiones sinónimas. Basándonos en eso, somos una fuente creadora, emanadora de, de mundos, podemos crear mundos y los hacemos desde ese lugar, y luego esa luz se va degradando en sucesivos planos. Desde el lugar original, desde la Deidad Suprema, vamos creando mundos Y nos vamos proyectando en ellos. Hay retroproyecciones, desdoblamientos múltiples, hasta llegar a este plano, que sí es el sueño de un sueño, de otro sueño, de otro sueño, de otro sueño, de otro sueño, de otro sueño. Sin embargo, la experiencia desde el sujeto es real, es auténtica. Desde el sujeto ficticio en el que vivimos, es una experiencia auténtica que tiene unas reglas, que funciona siguiendo un código de leyes, al que podemos llamar Kibadión, por ejemplo, como las siete leyes herméticas más otras, todo lo que es el entramado astrológico, la sociedad en la que vivimos, las fuerzas oscuras, las fuerzas de luz, el principio evolutivo, el principio regresivo o involutivo, todo eso está permitido y previsto con una lógica o una arquitectura matemática relativamente asequible de entender a un nivel básico, aunque se vuelve más compleja si vamos al detalle, pero en definitiva es un juego de experimentación. La fuente que todo lo contiene, que todo lo emana, que todo lo permite, proyecta todo tipo de en sueños, de imágenes, de historias, precisamente para poder verse y experimentarse a sí misma. Ahí. Verse y experimentarse a sí misma en cualquier contexto, en cualquier situación, en, en cualquiera de sus creaciones. Sí, es que es bastante fácil de entender si pensamos que la eternidad en soledad debe ser bastante aburrida. Exacto. <risa> si eres un ser o una entidad, algo que, que ni siquiera tiene sujeto, el, el inicio de la creación es crear la primera dualidad, que es la división entre un sujeto y algo que no es ese sujeto. Eso es la dualidad. En tanto que la fuente es la experiencia no dual que se alcanza con ese samadhi, con esa experiencia de iluminación, donde ya se disuelve esa separación entre sujeto y objeto. Pero mientras estamos en algún nivel del juego, Hay un sujeto, un lugar desde el cual percibo el universo, hay un sujeto sintiente y todo lo demás. Y luego en ese todo lo demás puede haber otros sujetos sintientes, que todos emanamos del mismo eh, sujeto o ser sintiente que lo abarca absolutamente todo, que es la fuente.